¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos y toda tu audiencia. Un gusto. Bueno. Eh, Ignacio, a ver, contanos eh, un evento importantísimo. Bueno, se va a concentrar la actividad de extensión universitaria en Santa Rosa la semana que viene. Exacto, sí. La verdad que, como vos decías, es un evento muy importante para nosotros como universidad, pero bueno, por justamente por ser el evento más importante que tiene la extensión universitaria eh, a nivel país. Eh, es un congreso que se viene desarrollando cada dos años, y bueno, va cambiando de sede, este es el décimo, y bueno, tenemos la fortuna de, de que este año nos toque poder ser sede acá en, en La Pampa. Y bueno, como bien también decías, congrega a toda la comunidad universitaria vinculada con la extensión, eh, hemos recibido gratamente eh, alrededor de 650, un poco más de 650 trabajos, resúmenes, con lo cual tenemos una expectativa de que va a haber mucha gente participando, eh, principalmente mucha gente que viene de otras provincias, de otras universidades. Claro. Eh, Ignacio, es la bueno es la primera vez que la Universidad de La Pampa le toca hacer sede. Exacto, sí, es la Bien. primera vez. Bien, sí, y, sí. Y, ¿y cómo está en la previa? ¿Ya tienen todo listo? Sí, eh... estamos, no, estamos ajustando ah. todavía algunos detalles, pero digamos, como te comentaba, el, el corazón de, de estos eventos tiene que ver justamente con esto, con la, la presentación o la posibilidad que tiene cada participante de poder eh, traer su experiencia. Uh -huh. Justamente estos congresos se hacen un poco para eso, para comentar después de dos años que, que no se hace, bueno, durante esos dos años que, que estuvo trabajando la universidad en concepto de extensión. Y bueno, eso que es lo que más demanda, porque tenemos que recibir esos resúmenes, tiene que haber un comité evaluador que evalúe, primero que se haga la admisión, que se evalúen, y finalmente que puedan estar a disposición. Eso ya se ha finalizado, hemos distribuido las mesas, y que bueno ese, esa gran tarea la, la, ya la tenemos ajustada. Pero bueno, faltan varios detalles más que tienen que ver con la principalmente con la logística. Claro. Eh, Ignacio, y... Venimos de la pandemia, o sea, saliendo de la pandemia. ¿Esto influye en, en, en la presentación de los trabajos, en el trabajo? Eh, ¿o no? Bueno, es, es justamente el, el lema que tiene este congreso. Ah. Tiene que, que ver con eso, con cómo, eh, cómo fue el proceso, porque justamente, bueno, el último congreso se hizo durante la pandemia y fue virtual. Uh -huh. Y este va a ser el, el primero que se hace después de de esa pandemia, uh -huh. y un poco en todos los conversatorios que vamos a tener va a sobrevolar un poco esa consigna de ver cómo nos ha afectado, que bueno a mi entender digamos la extensión tiene que ver con el vínculo directo con el resto de los actores del territorio, con lo cual obviamente tuvimos algunas repercusiones, y bueno un poco es tratar de analizar eso, eh, digamos repercusiones que tienen que ver con cómo nos podemos vincular desde la universidad, pero también cómo afectó a los diferentes actores con los que trabajamos, ¿no? Claro. Y eh, si te pido una definición de extensión universitaria, eh, para quiero o aquella que no está eh, en el tema eh, y, y, y, y se quiere enterar de qué se trata la extensión. Bueno, es, es bastante complejo, pero rápidamente te sí. puedo decir, la extensión tiene que ver con cómo nos vinculamos desde el ámbito universitario con el resto de los actores del territorio. Sí. Y di digo con el resto porque justamente la extensión lo que nos trae a... A, a, a reflexionar es que la universidad no es eh, alguien que está por fuera de todo lo que pasa en el, en el territorio donde nos vinculamos mm. digamos somos un actor más y la idea de la extensión universitaria es cómo trabajamos con ese con esos actores tratando de de colaborar de alguna manera por un lado y por otro lado que esos otros actores o el territorio nos ayuden a transformar a, a, principalmente a nuestros estudiantes que se están formando, eh, tratando de lograr una consigna que tienen la mayoría de los estatutos universitarios, que es el compromiso social de parte de esos estudiantes. Es decir, es, es una doble vía. Por un lado, eh, poder tomar del territorio eh, ese, ese esa información, toda esa enseñanza, para los estudiantes, incluso para los docentes que se siguen formando a través de la extensión y también colaborar de alguna manera con las problemáticas que, que el territorio tiene. bien Es la forma de, de vincularnos, digamos, con sí. los actores sociales del territorio. Claro. Eh, Ignacio, eh, estaba viendo en el programa que se está empezando a difundir, eh, hay dos conferencias eh, dentro de todas las actividades que hay. ¿Qué, qué nos puedes contar de, de esas dos actividades? Bueno, el 29... Eh, después del acto de apertura, que es a las 15 a las 15 horas, el miércoles 29, mm. tenemos la conferencia de Dora Barranco. Ambas conferencias, eh, el viernes tenemos la conferencia a por a las 11 de la mañana aproximadamente de Humberto Tomasino. Ambos eh, conferencistas son referentes eh, de la extensión, eh, muy importantes, pero bueno, también en el caso de Dora es una referente social también sí. muy importante, que ha trabajado... Eh, sí, tiene un vínculo muy fuerte con la extensión universitaria, pero bueno, ella ha trabajado eh, en diferentes estamentos incluso, eh, en el orden legislativo, eh, y bueno, es una referente también de, de lo que es la, la lucha de las mujeres, eh, todo lo que tiene que ver con género mm, y bien, diversidad. Claro. Eh, pero bueno, ella ahora trae va a traernos alguna reflexión sobre justamente... Eh, cómo se viene viviendo la extensión universitaria estos últimos años y, y seguramente va a tocar este tema que mencionamos recién sobre el efecto que tuvo la pandemia y cómo estamos llevando adelante la, la post-pandemia. Bien. Eh, ¿Esto es abierto al público en general, digo, más allá de estar involucrada toda la comunidad universitaria? Sí, sí, es abierto a todo uh -huh. el público eh, porque justamente como yo te comentaba en esta definición rápida que hizo de extensión, sí. eh, es... Eh, es la, la parte o la función que nosotros tenemos dentro del ámbito universitario donde tenemos que vincularnos con el resto de la sociedad. Así que invitamos a todos y a todas a que se acerquen. Eh, pueden eh, ingresar a nuestra página web y ver todas las actividades que hay, pero además de, de esto que yo te comentaba, de la presentación de trabajo, para este congreso, y creo que es la primera vez que, que se va a hacer, hemos justamente abierto un espacio de paneles para referentes sociales que tiene que ver también con esto, con poder escuchar las voces de, de los actores sociales, y bueno, ahí estamos también haciendo eh, los vínculos con diferentes movimientos, organizaciones también para que puedan asistir a esos paneles, a los talleres y a los conversatorios. Bien, bien Ignacio, no sé si quedó algo para marcar, eh, si no, gracias eh, por todos los datos que nos has dado. No, recordarles eso, eh, lo que decíamos recién, uh -huh. que están todos y todas invitadas a participar, desde el día 29 que arranca por la mañana, vamos a estar todo el día con actividades y el viernes, o sea, vamos a estar hasta el viernes al mediodía, a la una y media a dos de la tarde vamos a estar cerrando así que se pueden sumar en cualquiera de las actividades los esperamos. Bien, ahí en la sede central de la ULPA. ¿no? En la así sede que... del rectorado, en la calle Gil, en frente la plaza Bien. Exactamente. Bien Ignacio, gracias eh, que tengas no, buen día. No, por favor, gracias a vos muchas gracias por ayudarnos mm -hmm. a difundirlo